Tenemos visitas acá en los estudios de Aspen Aspen.103.5 FM en esta mañana de viernes, que mirando a través de la ventana está para estar en la playa. Pero bueno, él decidió venir aquí al estudio. Pablo, brother, buen día, feliz año nuevo. Buen día, feliz año nuevo para todos los oyentes y para ti y para Héctor Rivas, que es un placer siempre volver a encontrarnos. Realmente esta ya es mi casa después Uf. de tantos, tantos años. ¿eh? ¿Cómo te ha tratado Punto del Este? Pero, Pues, Más pues, allá del tránsito. No, Punta del Este es mi casa, o sea, de modo tal que... Pues ¿sabes lo que me pasa? Que cuando yo le cuento a muchos amigos esto, bueno, nosotros venimos con el coche, llego al puerto de Punta del Este y me cambia el clima, no el clima meteorológico, el clima espiritual, el clima interno, hay como una pesadez interna. El que estado se, de el ánimo. Que Está al, alojado uh -huh. eh, en Buenos Aires y de pronto llegás acá es como si se diluyera uh -huh. por más que vos te acordás tuvimos la anécdota de que nos asaltaron el, el año pasado nos asaltaron en la ruta uh -huh. todo lo demás pero frente a esto y vos preguntás lo del tránsito el tránsito es imposible <risa> los problemas de de algunos eh, problemas edilicios de Punta del Este son son conocidos pero pese a todo esto como dice alguna de las propagandas que pasan por Aspenpunta, uh -huh. esto es un paraíso, uh -huh. para nosotros es un paraíso. Bárbaro, y está bueno que siempre tengas ganas de volver, eso es no, importante. Por, su, por supuesto, hasta que la cuerda dé, hasta que el cuerpo aguante, uh -huh. eh, bueno, vos sabés que yo soy medio uruguayo, así que... Sí, sí. Eh, y, y definitivamente esto es... Eh, casi casi, no solo en valor absoluto, por sí mismo, por el valor absoluto de lo que significa Punta del Este, sino la comparación con lo que dejamos en la ribera opuesta. Uh -huh. O sea, sí. Sí, hoy, hoy, no sé si me escuchaste hoy cuando empecé el programa, decía yo que... Te escuché. Eh, que justamente eh, hace, hace 20 años que nos conocemos, hace 20 años que sos columnista de Frecuencia Abierta y que en estos 20 años... Eh, en lo personal me acostumbraste a, a irme diciendo, mirando largo, oteando el horizonte, uh -huh. sí, como decimos <risa> acá. Y, ¿Cómo veías el futuro de, de tu país? Y me acuerdo de diferentes etapas, ¿no? Me acuerdo desde de, de, de, desde el, el desarrollo de toda la la era Kirchner, de todo lo que tuvo que ver con la aparición de la baña como de alguna forma el, el gran salvador de la economía de, de aquella de aquel de aquel momento bueno ni, ni, ca, ni que hablar lo que pasó este en en la en la etapa de la rueda también y toda, todas las secuelas que fue dejando. La crisis del 2002. La crisis del 2002. Y, y bueno, y, bueno y se nos ha hecho una costumbre que más o menos nos dé tu opinión y después el tiempo dirá si Pablo lo vio bien o se equivocó. Y hasta ahora realmente, en términos generales, eres un hombre de ojo largo. ¿sí? Tenés una capacidad importante de poder ir previendo algunas cosas. Yo sé, yo sé, que esta Argentina de hoy no es la misma Argentina de hace 20 años. Creo que, pese a todo, pese a los problemas de, de la Rúa, ¿sí? que fueron realmente tremendos, creo que era más predecible Argentina en aquel momento donde llegó a tener cuántos, cuántos presidentes una semana Cinco presidentes. Cinco presidentes en una semana. Era más predecible. Parece una contradicción esto que estoy sí, diciendo, sí. ¿no? No, ¿no? Era no, no más es, predecible así. que hoy. Así es, así es. Y sin embargo, sí, sucedió y, y fue así. ¿Es posible predecir eh, el año 2023 de Argentina? Veámoslo así, Jorge. Tu descripción es absolutamente correcta, no en lo que a mí respecta, uh -huh. sino en relación a la Argentina. Y uh, te diría que la Argentina, si uno puede acuñar una frase es que se encuentra en un estado como no se ha visto al menos desde el advenimiento de la democracia del 1983 83. ¿por qué te digo uh -huh. del advenimiento de la democracia? porque previo a esa a esa la al inicio de la democracia tuvimos un gobierno militar que supera cualquier calificación de alguna manera no entra en el canon del análisis eh, que corresponde no es admisible eh, para nosotros, para mí en este caso Eh, comparar con ningún gobierno militar, por bueno o relativamente bueno que pudo haber sido desde el punto de vista económico, pero definitivamente el conculcar las, los derechos cívicos eh, es una cosa inadmisible. Y en este caso, en la Argentina, si vos preguntás cómo se puede hacer algún pronóstico, eh, lo primero que tenemos que pensar son tres cositas que le pasan a la Argentina que no son cositas, sino que son cosasas uh -huh. y permítaseme el neologismo yo te hablo muchas veces de la inseguridad jurídica, Argentina está en un estado de anomia prácticamente, jurídicamente hablando es, eh, desde, el, desde los más altos niveles del gobierno, se trata de desoír cualquier sistema legal que tengamos, es eh, eh, absolutamente eh, increíble como eh, teóricamente, incluso en los discursos de Cristina Kirchner, por ejemplo, habla del poder popular como para no eh, atender, para desoír cualquier prescripción legal. Y esto lleva también a un estado de disolución institucional, por fuera de el, lo que yo te hablo muchas veces, que es la disolución económica, porque Argentina está postrada hoy y va a estar peor, Más adelante, la disolución institucional es una de las peores cosas que le puede pasar a Argentina. Cuando yo te hablo que en un gobierno militar no hay respeto por las instituciones legales, no hay respeto por la constitución, está el poder de las armas solamente, en este caso hay disolución institucional. Y esto se demuestra, por ejemplo, en que en este momento, donde te digo... Estamos en una situación muy límite del punto de vista económico. La única actividad del gobierno es enfrascarse en un intento de juicio político a la Corte Suprema o el ataque a los miembros de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema desoyó las órdenes hipotéticas que le habría dado el gobierno, Cristina Fernández en este caso, y la condenó a seis años de prisión, previamente le habían da dado vuelta un fallo respecto a la presidencia de la Cámara de Diputados y también la Corte condenó a una muy amiga de Cristina, que es Milagro Sala, una terrorista de aquellas del norte del país, que, la con que ratificó la condena desoyendo el pedido de absolución que tenía. Y este ataque que está perpetrando en estos mismos momentos el gobierno nacional, por supuesto ordenado por Cristina, eh, llevó por ejemplo a que, ustedes lo habrán recogido, hace un par de días Crist Alberto Fernández, como no tiene apoyo legislativo, porque no tiene mayorías legislativas, convocó, A un sector político importante que son los gobernadores de provincia que dependen de la plata del gobierno central para poder seguir su tarea y fundamentalmente en este año electoral que es el 23 para cuidar su propio feudo, su propio, su propio potrero. Y entonces convocó a una reunión, nosotros tenemos 23 provincias y la capital, que son 24 jurisdicciones. De los 24 convocó una reunión para la cual asistieron a 18 gobernadores acólitos para propiciar un juicio político. No necesitaba a los gobernadores, porque los gobernadores no legislan, pero necesitaba apoyo político. Convocó a 18. Y en una segunda reunión, ya cuando tuvo que emitir un, un decreto, Eh, un pedido de, de juicio político para elevarlo a la Cámara de Diputados ya en vez de 18 fueron 12 los gobernadores Reculó, recularon 6 que son neoperonistas o son filoperonistas de alguna manera pero esta es lo que es absurdo, lo que es terrible lo que es lamentable, lo que es triste es que la única actividad oficial es el ataque a uno de los poderes constituidos constitucionalmente, que es el Poder Judicial, simplemente porque han osado condenar a la vicepresidente. Bien, vamos a ir a una pausa. Vamos. ¿sí? Y en base a este relato tuyo, en base a esta plataforma de la realidad actual, eh, miremos la proyección un poquito. ¿sí? Encantado. Porque eh, cómo está en una encrucijada Argentina hoy. Con una, un presidente de la República y una vicepresidenta que de alguna forma desconoce la independencia, porque yo quiero pensar que es un poder este, independiente no, de la justicia sí. como, como en Uruguay, como en es que cualquier de, país democrático. Es que viene ¿verdad? desde 1789, de la Revolución Francesa, la, div la división de poderes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se sale de esta encrucijada, pero a su vez también, eh, ¿cómo se sale de buena manera para garantizar... El, el libre el, el libre desarrollo de la democracia en un año electoral porque si no se sale bien de esto, se va a llegar mal al otro, me parece a mí eh, ahora vuelvo para saber a ver qué opinas de esto Frecuencia Abierta Qué bueno que viniste Te estábamos esperando Punta del Este te recibe para que disfrutes las mejores vacaciones y nosotros en Sanatorios Zen Mautone nos encargamos del cuidado de tu salud y la de tu familia, con la calidad y calidez que caracteriza nuestro equipo. Nuestros socios y visitantes podrán acceder a consultas médicas y a enfermería a domicilio sin moverse de su casa. Sanatorios Zen Mautone. Parte de tu familia.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 Una variedad de Sparkling Wines, Cabas, Prosecco, Asti y champán. Todo en un ambiente único y frente al mar. También de la mano de Javier Sánchez, chef del hotel, se podrá disfrutar una propuesta gastronómica exclusiva. Sábado 14 de enero a las 20.30 horas. Información y compra de entradas en www.burbujas.uy 25% con tarjetas Itaú emitidas en Uruguay. Noche de Burbujas en el Grand Center. Parada 10, Playa Brava. Frecuencia abierta. Y entonces, ¿cómo se sale de esto, Pablo? Pens esto tenés, pensando en el este, 23 arriba. Esta pregunta eh, tiene que tener un prólogo, que es que si vos mirás las claves del eh, drama argentino, que es entre otras cosas, entre tantas otras cosas, por fuera del desastre institucional repartir subsidios en forma irresponsable gobernar con democracia regalar a costa del presupuesto a troche y moche porque hay casi 40% de la población viviendo de la teta del Estado esto es increíble, pero esto es así eh, casi la mitad de la población argentina está en empleos informales o sea, lo que se llama las changas El empleo formal, el empleo registrado, que es el que da estabilidad, el que le da cobertura social a los, a los trabajadores, está en involución. Y todo este festival de regalos que hace el gobierno electoralmente genera una emisión monetaria que a su vez realimenta uno de los problemas que no hemos mencionado, que es la inflación. Argentina es la segunda o tercera inflación del mundo. En este momento el gobierno puede querer festejar, Massa y el gobierno, Massa que es el ministro de Economía uh -huh. y el gobierno, puede querer festejar que la inflación del año no llegue al 100%, que sea el 98%. Y es nosotros, como festejar que perdiste eh, 9 a y no 10 a 0. Más, más o menos, o menos ¿eh? entonces, este, este, este es otro de los absurdos. Y todo esto explota en una eh, corrida que ha determinado que el dólar de veras, el dólar real, que es el dólar, lo que se llama Blue en la Argentina, mm -hmm. que es el dólar que vos lo conseguís en cualquier casa de cambio que figura, no, no oficial, eh, esté en 350. Yo me acuerdo que hubo un hay un político que apareció recientemente, el marido de una modelo pampita, porque es más mm -hmm. conocida ella que él todavía, eh, que él hace unos meses pronosticó que el dólar iba a estar a 400, Y todo el mundo decía que estaba loco cuando el dólar estaba a 250. Y en este momento el dólar está a 350, yo no sé cuánto estará hoy. De modo tal que este es un, un escenario en el cual se puede uno inscribir la, en la perspectiva, la perspectiva de futuro. Que la perspectiva de futuro se encierra en la perspectiva electoral. Y si uno habla de perspectiva electoral, todos sabemos que uh, desde el oficialismo O va a haber una interna así o asá, o va a haber un dedazo de Cristina que va a decir vos vas acá, vos vas acá, vos vas acá. Porque la única que tiene poder efectivo en el, en el frente de todos, en el oficialismo, es Cristina. Y ella va a decir, incluso esa, rema, eh, esa declamada auto, autoexclusión de Cristina... O el hecho de sentirse proscripta cuando en realidad no está proscripta porque puede aspirar a cualquier cargo porque no tiene sentencia firme. Se quiso, este es un, un párrafo aparte, ella en un discurso de, estas, de esta semana o de la semana pasada, se quiso homologar con Lula que también fue proscripto, pero la diferencia es que Lula fue proscripto de veras la sentencia le impedía aceptar cargos públicos, estuvo preso etcétera, etcétera, Cristina no está proscripta, puede aspirar a cualquier cargo porque hasta que no tenga sentencia firme, este primer fallo que tiene en contra no, no, no, tiene, vigor, no tiene vigor ejecutivo ¿cómo es la perspectiva de futuro? y mira, el problema que vos lo mencionaste es claro, el problema está casi casi en la oposición La oposición en este momento, ante la perspectiva muy cierta, todas las encuestas lo están dando, no es que haya certeza, pero las encuestas lo están dando, que eh, tiene absoluta posibilidad de triunfar en las elecciones de, de octubre de este año, se están despedazando y se están agrediendo con, con bala de cañón. De alguna manera en el PRO... Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se están tirando con todo. Por otra parte, el radicalismo, que tiene una actitud mucho más eh, contemplativa, de alguna manera también hace su juego, pero sabe que la presidencia va a caer en el, en el PRO y eh, ellos van a aspirar eventualmente a la vicepresidencia. Pero el tema es otro. En este eh, escenario electoral donde de pronto que gane el la oposición, al gobierno, el problema es que cuando gane el gobierno, sea quien fuere el presidente, sea quien fuere el vice, va a tener un par de problemitas adicionales. Por un lado, no es seguro que tenga grandes mayorías legislativas, con lo cual, eh, de alguna forma, para poder transformar, para poder superar toda esta barbarie que le está pasando a la Argentina, necesitas modificaciones legislativas, que no es seguro que la consiga a través de las cámaras de eh, la cámara tanto sea de diputados como de senadores en diputados puede tener un poco más de margen pero senadores todavía va a estar bastante peleado pero por otra parte tiene dos problemas que fueron endémicos para los gobiernos no peronistas los pocos gobiernos no peronistas que eh, le tocó atravesar a Argentina digo de la Rúa digo Alfonsín digo Macri que es el activismo k para por torpedear cualquier acción de gobierno por parte de un gobierno no, no peronista. Te hace la vida imposible. Y te hace la vida imposible porque, aparte del de tema legislativo, está que ellos están enquistados en los sectores vitales para la expresión pública. Esto es, tienen el dominio sindical. Los camioneros ya lo hicieron con, con respecto a, a un un problema de salario que tuvo la industria de, del neumático te paran el país como te pararon el país también en, eh, quieren parar el país en, en Brasil o en Uruguay etcétera los camioneros están en manos de los, eh, de los del gobierno por su de los partidos no no eh, peronistas están están Mira, los peronistas a ver, a ver este con la diferencia que que en Brasil este, los camioneros están con el gobierno en, Arge, en Argentina están con el gobierno ahora Ahora. Sí. y que en Brasil están con la oposición Ay, absolutamente, absolutamente. ¿No? sí sí y bueno y, pero este es el caso que puede ocurrir de ganar la oposición porque los camioneros que uh -huh. ahora están con el gobierno van a, en, pasar a, partir a partir de, de, de van a ser op oposición y no solo el gobierno quiero recordarle a los oyentes y que y vale la pena recordar en octubre del 17 Macri quiso lanzar una ley de modificación del sistema jubilatorio, vital, porque el sistema jubilatorio es el que en este momento está dificultando no solo los números de los, del presupuesto público, sino que es muy injusto para los jubilados en todo sentido. Y ese día fue el de las 14 toneladas de piedras que hubo en el Congreso de la Nación con un señor que con un mortero tiraba, tiraba balas figuradas a la, a la, al Congreso y que le impidieron a Macri eh, concretar esa, esa ley y que determinó prácticamente la involución del gobierno de Macri porque ahí empezó la, la cosa gradual, se asustó. Y por otra parte, de que algo que no se habla demasiado, que hay una enorme bomba de tiempo. ¿Cuál es la bomba de tiempo? Como el déficit fiscal todavía sigue estando presente en gran escala y como no tienen alternativa de recaudación más allá de los impuestos que ya están vigentes, el gobierno sigue emitiendo lo loco, sino papel moneda, bonos de la deuda. Bonos de la deuda a tasas siderales de la deuda pública, digo, a tasas siderales que eh, no tienen ninguna, ninguna consistencia económica pero que son cifras, yo no te puedo hablar de cifras porque ya son cifras estratosféricas, que van a vencer, ¿sabes cuándo? A partir del 24 y del 25. Con lo cual, esta bomba de tiempo ya está preparada para estallar al gobierno que viene. Esto significa, en términos muy simples entonces, que activismo peronista, eh, tradición golpista de parte de los grupos sociales, que Grabois, etcétera, etcétera. Más la bomba de tiempo económica, más la imposibilidad de poner o la dificultad de imponer legislati legislación que pueda modificar el cuadro económico-social que yo te pinté al principio, hace que, lamentablemente, mi querido Jorge, el panorama del 24 no es mucho mejor. Ni de ahí que el actual del 23. Uh -huh. Bien. Por último, no me hablaste de cuál va a ser el comportamiento del oficialismo en esta en esta elección. Estoy convencido que a Massa lo pusieron para que de, con un oído escuchara a Alberto y con el otro a Cristina, y fuese el interlocutor que lleva y trae las órdenes. Sí. Me da la impresión a mí. Y a su vez también como un plan B, como posible, y por qué no... Me parece que no es muy loco pensarlo. Candidato del oficialismo en las elecciones sí. que se vienen. Eh, es absolutamente cierto. Pero sí? Hay, pero hay, sí? pero hay un problema muy serio. A ver. Todos saben, atento a la tradición que ya ocurrió en los últimos 10, 15 años, que de ser masa el candidato y de hipotéticamente ser masa el presidente electo como la... que como, resulta ser de que es la figura menos uh -huh. impotable uh -huh. de parte del oficialismo, del peronismo, todos saben que Massa sería un candidato que sería una amenaza peor que un opositor para la supervivencia del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque todos saben también que Massa se da vuelta en el aire Como una marioneta uh -huh. y en este caso se sabe también que él está en relación muy intensa con los grupos de poder tanto hacia empresariados argentinos como en Estados Unidos de modo que incluso tiene diz, todo el mundo dice que tiene excelentes relaciones con Rodríguez Larreta y con muchos de los de los actuales miembros del, del, de la oposición de modo tal que le tienen casi casi más miedo a un eventual gobierno de masa que a, una, a un eventual gobierno opositor. Me quedo con esa frase. Te esperamos en todos los días por acá. Pero va a ser un placer. Gracias, Pablo. Ha sido un, gusto. un gusto. Ha sido un gusto. Estamos conversando con el economista Pablo Broder sobre la situación argentina. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta